...con Silvia González. Buenas tardes, Silvia. Hola, Juan, ¿cómo andás? Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Silvia, la verdad es que una jornada muy agradable. Está ideal para tomarse unos mates y conversar un poco de cómo, <risa> de cómo empezó <risa> este acá, año. Acá ni te cuento un calor, hasta o que estoy ¿Eh? <risa> transpirando mal. ¿Por dónde andás, Silvia? <risa> Estamos en Buenos Aires. Ah, claro, bueno. Estamos está... en Buenos Aires y desde la mañana temprano manteniendo reuniones este, eh, agencia, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el Instituto de, de... Un Instituto Privado de Seguridad Vial. Bueno, a full, a full, a full. Muy la bien. La verdad que... Muy bien, te iba, a, te iba a preguntar, a pesar de que ya habías estado en Radio Carmés por la mañana uno de estos días, hace no mucho, te iba a preguntar cómo había empezado este año, pero eh, vemos que lo que viene haciendo Estrellas Amarillas y Silvia González es un dele que te dele con, con Tuti, digamos. Este... Sí, sí, qué sé yo, estamos, estamos intentando, eh, estamos reuniéndonos con, con las nuevas autoridades, súper feliz porque la verdad que una excelente predisposición, una, eh, recién vengo de entregar en mano al, al coordinador de la red federal y al director de relaciones interjurisdiccionales, el doctor Olmos y el doctor Pablo Rani, eh, el pedido de 57 estrellas que tenemos para, para la provincia de La Pampa. Eh, porque bueno, ya contamos con el aval de la compra directa de 20 eh, y, y, y bueno, esto porque traje la designación de, del ingeniero Martínez Aguirre que el viernes este, ya fue nombrado oficialmente lo cual nos va a permitir eh, empezar a trabajar con esto, con esto que hace tantos años que estamos esperando ¿no? Silvia, la verdad es que me imagino cómo es el, el marco este de estar de un lado para el otro en, en Buenos Aires. Este con tantas responsabilidades, con, tanta, con tantos encuentros con distintas instituciones y qué te estás encontrando, digamos, estas personas que muchas veces este, pueden ser recientemente nombradas, este, tienen un montón de cosas para atender, pero qué pasa cuando llega Estrellas Amarillas, por ejemplo... No, no, todo, todo, todo y más. La verdad que es increíble, la verdad que es increíble... Este, creo que uno realmente dice que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? <ríe> Acá la predisposición de los más altos funcionarios, el compromiso. Eh, vos imaginate que yo me estoy yendo, hoy tuve esta reunión bien temprano, eh, estuvieron, me estuvieron atendiendo de las 9 de la mañana hasta las 11 y media, evacuando todos los pedidos, evacuando todos los pedidos que, que tenemos, eh, el traje. 57 estrellas de, de, de La Pampa, eh, 14 del Chubut, 16 de Río Negro, eh, 3 de Tierra del Fuego y a todos nos dijeron que sí. Más que nada La Pampa, nosotros lo que necesitábamos era la designación del, del ingeniero Isaguirre, que ya se nos la había comunicado hace más de 15 o 20 días, pero se, se firmó y se oficializó recién este viernes. Por eso es que yo preparé el viaje al toque para acá, para, para activar todo esto, ¿no? Muy bien, estás hablando del nuevo jefe del Distrito de Vialidad Nacional, el Distrito claro, 21. Claro, de, del Distrito 21. Ahí está. Nosotros, Juan Pablo, eh, hemos esperado desde el año 2008 y estamos en el 2020. Sí, sí. En el año 2011 logramos que las estrellas sean una señal eh, de tránsito oh, eh, obligatoria, están dentro de la parte de las informativas y desde el año 2011 a la actualidad, nueve años, ningún director de Vialidad Nacional nos cumplió con la resolución. Ninguno. Ninguno. Ah. Eh, sí, Martín Aguirre el año pasado, porque yo ya había generado que las estrellas las compraran eh, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Y bueno, entonces Martín ya autorizó la de Benítez, que fue la primera que pusimos en la ruta, en la ruta nacional S35. Eh, nosotras, Vialidad eh, Provincial, desde el día 1 que nosotros logramos la resolución en el Senado acá, Vialidad Provincial siempre nos puso las estrellas en, en las rutas provinciales que atraviesan la Pampa. Claro. Pero las, las rutas nacionales eh, nunca, y tampoco nos permitían pintarlas. Eh, los familiares del resto del país, yo en ese momento estoy con gente de Formosa, con gente de Córdoba, todos ellos filmaban porque las vialidades nacionales de allá no sabían que estaba prohibido. Entonces, es más, de hecho yo diseñé una estrella con el director de Vialidad Nacional de Córdoba, una alargada para las rutas, sabiendo yo que estaba prohibido, pero bueno. <risas> de esa manera pudimos hacer la campaña en todo el país, eh, esto ahora lo digo, ahora, que, ahora que, que está todo bien oficializado y que mañana, si Dios quiere, me reúno con Patricio García, que es el gerente eh, que está a cargo de todas las vialidades nacionales del país. Este, para que ningún familiar tenga esta traba, la traba que injustamente nos pusieron en la pampa durante más de 10 años. Bueno, y también hay, hay de todos los colores, ¿no? Hay una de cal y una de arena, digo, porque... Estaba pensando que hace varios años también eh, te, Estrellas Amarillas, podríamos decir, como fundación ya se reunió con el gobernador y vendría a ser como los primeros pasitos institucionales que dio la fundación, Silvia. Sí, sí, sí. El ingeniero Berna que nos recibió, este, fue el primer gobernador que nos recibió en todos los años que trabajamos Estrellas, a pesar de que yo fui recibida por todos los presidentes de la nación. Yo fui recibida por Néstor, que bueno, que Néstor inclusive mandaba gente diciendo que venían en nombre, en nombre de él, que querían acompañarme a mí. Eso lo, lo, hasta los medios gráficos lo, lo retrataron en su momento, ¿no? Claro. Eh, y, pero bueno, yo nunca logré que Jorge nos recibiera, ni y bueno, sí, en, en mandato de, del gobernador Berna nos recibió, Nos, eh, pro, nos ayudó con este programa para condenados por siniestros viales y por eso también la intención, nosotros tenemos un, desde el 15 de enero un pedido de audiencia al, al gobernador Cilioto, porque bueno, la intención de la fundación es, es podernos reunir con él eh, para, para seguir avanzando, ¿no? Eh, saber si va a continuar con este programa o no y varios temas que tenemos ahí pendientes. Claro. Eh, Silvia, ahora, en, eh, por lo pronto, y más allá de que se va a seguir esperando, ojalá que sea muy pronta la respuesta de, del gobernador Silioto. Mientras tanto, eh, la Fundación ha recorrido un camino larguísimo, muy arduo, en donde, bueno, han, han, han, has hecho y han hecho una demostración de cómo, de cómo es usar ese combustible, que alguna vez fue dolor, Silvia, y transformar ot en, en otra cosa cosa, esa, esa materia, y ir transformando también a la pasada a la realidad. Este, ¿ahora en qué está involucrándose la fundación? Digo, Silvia, por lo, por estamos lo que estamos en un proyecto muy ambicioso y que estamos muy agradecidas a, a Luciano de Nápoles, la confianza puesta eh, en nosotros. Eh, recién vengo con estas familias que de te cuento del interior de reunirnos con el doctor Bertotti, el doctor Bertotti es el director Ejecutivo del ICEP, un, un instituto de seguridad y educación vial, pionero en el país, que aquí ha sido formador de los formadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que eh, enmarquemos con quién nos reunimos, ¿no? Eh, una, una persona con una alta formación, que es la persona que va a impulsar nada más ni nada menos la concreción de nuestro parque vial, tan anhelado proyecto en la Laguna Don Tomás. Este, así que, recién termino de de reunirnos, termino de reunirnos con él, eh, de, de ver ese convenio que es un borrador, eh, que era necesario, sumamente necesario para que el doctor empezara a hacer eh, los contactos con las empresas privadas que van a, a posibilitar la posibilidad de hacer esto, que para nosotros es el sueño, ¿no? Tener en la Laguna Don Tomás un centro de formación de educación vial, eh, un centro donde los niños se capaciten, donde las nuevas generaciones cambio, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad que estamos eh, súper felices. Silvia, esto sería una especie de verdadero logro, ya de, de mucha trascendencia, vendría a ser como coronar este, este, este recorrido que tienen. Y mañana... Sí, sí. Sí, contame, nos falta, contame. Que, nos falta que el Consejo Deliberante, cuando comienza a sesionar, nos dé lo que hay, okay, ¿no? tenemos la ley de Padínago tenemos un montón de cosas que se hicieron hace muchos años atrás pero bueno nos faltaría lo okay, que calculo que no no van a poner oposición a una cosa así no pero bueno nos faltaría lo que hay formal del consejo deliberante que esperemos que sea una de las primeras cosas que se traten cuando se ingrese no y a su vez también mi trabajo acá ha sido venir a ver, de conseguir capacitaciones para nuestra provincia, capacitaciones para los agentes de tránsito, para la policía, capacitaciones para, eh, para los docentes, eh, eh, cuales están todas a, a, a disposición, por eso es que tuve, tuvimos tanto rato, <risa> este, tanto tiempo este, viendo eh, qué cosas este, se pueden bajar a nuestra provincia. ¿no? Claro. Y ahora Silvia eh, se viene mañana mañana no más hay este hay una una movida ya en Buenos Aires este en la que estrellas amarillas se está metiendo se está notando sí. en este en este en esta demostración de voluntad que va a haber frente al Congreso de la Nación nos querés contar acerca de esto Silvia y, y sí bueno nos vamos nos va a movilizar el tema este pedido de justicia que están haciendo los padres de Fernando que en realidad creo que es el, el pedido de justicia que son todos los familiares. Eh, como siempre, el, el, el tema, ustedes, la prensa local y la prensa de La Pampa siempre nos han apoyado y nos han apoyado muchísimo, pero el tema del el tema de tránsito y el tema de este flagelo en, en Capital Federal y acá donde se mueven las agendas políticas todavía no está muy bien este, posicionado. Entonces, bueno, nuestra intención es. Tenemos familiares de víctimas de tránsito de todo el país para, para también hablar de la impunidad de nuestros casos y de la necesidad urgente de una legislación un poco más clara y contundente a la hora de, de los hechos de tránsito, ¿no? Este, porque la impunidad eh, es algo que no permite a ningún país ni a ninguna nación crecer y, y nos hace vivir en un, en un con, continuo conflicto, ¿no? Eh, entonces, eh, son cosas que debemos cambiar y, y, y debemos acá tener que venir de tantos kilómetros a ver si, bueno, a ver si la prensa nacional nos registra y también al margen de, de, del pedido de justicia de, de, de Fernando se de pueden escuchar las voces... Este, de tantas víctimas de siniestros viales. Es que nos deja como vos decías, nos dejan también en un limbo cuando la justicia se desentiende de, este, de nivelar un poco, digamos, porque hay, hay este, condenas muy claras y ejemplificadoras, por ejemplo, este, en algunos casos que se visualizan, pero por otro lado también hay mucho abandono de algunos otros casos a manos de la justicia. Eh, vos estuviste reunida con la gente de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares. Este, ¿Qué encontraste cuando te encontraste con ellos y cuál es la mirada? ¿Hay una, ¿Comparten esta, esta mirada? Sí, totalmente. O sea, esto está creado dentro de la propia agencia. Nosotros acá hemos venido a buscar recursos de atención psicológica a, muchos, a muchas víctimas de siniestros viales que nosotros tenemos totalmente desprotegidas. ...que no podemos encontrar los marcos que a veces necesitamos en, en la provincia... ...y bueno, un montón de cosas porque eh, esta red es para todos los siniestros... ...va a dar asesoramiento gratuito a todos los siniestros, ya sean fatales o no fatales... ...es un 0800 a disposición de la comunidad, eh, orientación psicológica... ...orientación jurídica, orientación social... Eh, nosotros estamos teniendo graves falencias en lo que significa en el post-siniestro, en la contención de las víctimas, en las pensiones por discapacidad que no salen, en, en, en, bueno, en, en infinidad de cosas. ¿Rehabilitación vez, también, Silvia? Eh, rehabilitación, nosotros contamos con un centro de rehabilitación neurocognitivo que es único casi en la Patagonia, que está en el Molach y que no sé si ustedes recuerdan, lo sacamos por ley hace más de cuatro años, eh, donde la, la, la, la, la fundación lo, impu, lo, lo impulsó, eh, ahí tenemos rehabilitación, pero el hecho es de que es rehabilitación pero no tenemos lo que significa contener a esas víctimas eh, socialmente, eh, apoyarlos económicamente, eh, subsidios o, cosas, o muchas cosas que demandan porque mucha gente de esta no te es que queda sin trabajo, quedan desprotegidos, las pensiones por discapacidad durante cuatro años han sido casi nulas. Eh, bueno, un montón de cosas que, que tenemos que trabajar, ¿no? Eh, que, que también es otro de los temas con, con los cuales nosotros queremos reunirnos con el gobernador, ¿no? Porque claro. acá hay como... ...como pequeños agujeros que nos han quedado... ...pero bueno, con respecto a esto... ...yo te quería contar una cosa que bueno... ...no la quería, ojalá que se dé... ...y si se dé, bueno, la vamos a publicar en todos lados... ...nosotros hicimos una presentación... ...de una carpeta que quedó ahí en, en la agencia... ...que va a viajar eh, mañana a Estocolmo... Eh, ...donde hay un encuentro de los ministros de salud del mundo... Y nosotros estamos llevando el centro de rehabilitación que tenemos en la provincia para tener una esperanza si nos pueden este, dar equipamiento para mejorar el lugar, ¿no? Muy bien. Así que se van a Europa y ahí, bueno, esperás este, que va a haber otra cosecha, digamos, por, por decirlo eh, de alguna manera, de apoyo. Eso, eso es lo que estamos esperando, la verdad que yo creo que sí. Y si no se da se dará en junio cuando nosotros asistamos a Naciones Unidas. Muy nosotros bien. somos miembros desde el año pasado en el congreso que Naciones Unidas dio en Grecia, el IRBP, la organización internacional a la que pertenece Estrellas, eh, ha sido formalmente miembro, declarada miembro de Naciones Unidas en la Secretaría Permanente de Seguridad Vial de ahí. Muy bien, Entonces, muy bien. Ahí también vamos a hacer escuchar nuestra voz y hacer escuchar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de las víctimas de nuestra provincia. De los sobrevivientes y de las familias también, ¿no es cierto? Silvia? De los sobrevivientes y de las familias, que son el gran agujero negro que hay hoy, eh, lamentablemente no solo en la provincia, sino en el país entero. Claro, claro. Mientras tanto, este ruido, Silvia, lo está llevando, lo está llevando la Fundación por todo el país y bueno mañana va, va a estar aportando al ruido que quiere hacer la ciudadanía en este reclamo de justicia por Fernando bueno, en el Congreso. Y sí. acá en La Pampa también pasa, Silvia. Y si Dios quiere, sí, en La Pampa hay general acto, la multisectorial, que es la gente que está pidiendo la rotonda, y que tiene un montón de víctimas y que han hecho un grupo de estrellas amarillas en Nacha. Muy bien. Este, bueno, y si Dios quiere, eh, yo después, 7 de la tarde, 8 de la tarde, voy a mandar una perrita, <risa> este, porque tenemos una gran reunión a las seis y media, pero bueno, no quiero decir nada no hasta ad... que se concrete. No querés sí, adelantar dice, no la... nada. No, no, no la quiero quemar. <risa> muy bien, muy bien. Así que después de esa hora, eh, teniendo la foto en mano, la vamos a enviar y... Y bueno, creo que va a ser la, el, la coronación de, de, de nuestro trabajo hoy acá. ¿eh? Coronando el trabajo del de, de, de apenas comenzado 2020 y de todo lo que hay por atrás, de toda la historia y de la Fundación. Todo lo que viene, todo lo que viene, pues estamos muy esperanzados. Muy bien, muy, muy bien. Muy esperanzados. Un enorme. ¿eh? Vamos a estar esperando gracias. esa foto, Silvia. Gracias a vos vale, por este rato vale. y estamos en contacto, ¿eh? Gracias, un abrazo. Hasta pronto, Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas.